que cumplimos 66 años por nuestro santo patrono San Isidro Labrador. Continuamos con las actividades, con una gran misa en nuestra parroquia de mineros, y luego estaremos ya en la plaza principal, un acto de isa de bandera, y luego comenzamos a las ocho y media un gran desfile donde tenemos invitados de los ciudadanos, alcaldes de los vecinos municipios, las autoridades a nivel nacional, a nivel departamental y haciendo una representación a la cabeza de, de las autoridades locales de mineros, el alcalde, del consejo y todos los trabajadores municipales y sectores sociales. Y bueno, en la tarde ya comienza la gran quermés bailable con un conjunto extraordinario, queremos alegrarnos todos los minereños en este 66 años que cumplieron por otro santo patrón, San Jacinto Labrador. ¡Viva Mineros!